La compañera acá de Radio Kermés. Cintia, buen día, Pali, te habla. Buen día, Pali, buen día a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras de Kermés. ¿Todo bien? Todo tranqui. Lunes, muy, muy lunes. Muy lunes. Pero sí. bueno, con mucha, con mucha energía, o por lo menos preparándonos para, para esta tarde a las 17.30, concentrar en la Plaza San Martín y bueno, reivindicar eh, las luchas feministas, las luchas del movimiento feminista a nivel nacional, pero también el movimiento feminista pampeano que, y santarroseño en particular, ¿no? que tiene ya más de, de 30 años en, en el territorio trabajando por los derechos humanos de mujeres lesbianas, travestis y trans. En este ni una menos que que conmemoramos ya desde el 2015. Mm, estaba viendo Página 12, NUM, Marcha contra la Violencia Machista. En, en el Congreso hay una marcha, en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, a las 5 de la tarde. Eh, y dice el, las estadísticas de, que lleva delante de la Casa del Encuentro que un, se produce un femicidio cada 32 horas en el país. Sí, son, eh, digamos, eh, las estadísticas eh, han sido construidas históricamente por las organizaciones sociales, las organizaciones por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Eh, hay, por supuesto, estadísticas oficiales, no son tan antiguas, pero, pero hay observatorios este, que, que, que se han construido a partir del... del, del de la exigencia ¿no? de los movimientos feministas, está el observatorio de la Corte Suprema de Justicia, nuestra provincia tiene un observatorio ya desde hace un año y medio trabajando eh, y, y da cuenta de, de los femicidios que se produjeron desde el 2015 en adelante, nosotras las organizaciones feministas pampeanas tenemos nuestro registro, contamos alrededor de 33 femicidios en la historia eh, reciente de La Pampa, eh, esto es como, bueno, se está llevando adelante la observación permanente a través de medios de comunicación. La Casa del Encuentro registra femicidios que son los que salen en los medios de comunicación. Por eso eh, es que eh, no los damos por, eh, digamos, es una estadística que no sirve, pero hay un montón de otros femicidios que quedan fuera de estos registros. Y con esto nos referimos a los femicidios que ocurren por aborto clandestino y que son femicidios que son responsabilidad del Estado, los femicidios que ocurren a partir de la desaparición de las redes de trata. Nuestro país tiene más de 3.000 mujeres desaparecidas, de las que no sabemos, eh, bueno, eh, absolutamente nada, eh, y que tiene por supuesto responsabilidad el Estado, los estados, Tenemos femicidios que tienen que ver con el empobrecimiento, con la injusticia social. Tenemos femicidios que tienen que ver con la falta de acceso a la salud integral. Por eso, eh, bueno, es un dato que nos sirve el registro del femicidio en el ámbito intrafamiliar, pero eh, mueren y desaparecen muchas más mujeres de las que podemos contar. Hmm. Y, y ahora se están incluyendo los transvesticidios también. Así en es, eh, transfemicidios y travesticidios, y bueno, la primera sentencia en nuestro país que reconoció la categoría de travesticidios, la sentencia que condenó al, al travesticida de Diana Zacayán, una compañera militante matancera, eh, militante por los derechos de la identidad travesti, eh, que fue asesinada en el año 2016, pocos días antes del Encuentro Nacional de Mujeres en octubre, Y, bueno, eh, a través de su sentencia se pudo reconocer eh, no solo, bueno, la categoría de muerte, porque lamentablemente eh, hasta ese punto llegamos, tenemos nos obligan a llegar, sino, bueno, una identidad que eh, judicialmente no existía. Cintia, claro. eh, ¿qué actividad hay hoy aquí en la ciudad de Santa Rosa? En la ciudad de Santa Rosa eh, a las 17.30 como decía hace un ratito hay una convocatoria a concentrar en la Plaza San Martín con las diferentes, los diferentes reclamos eh, que tienen que ver con las violencias machistas y por supuesto eh, de raíz patriarcal que atravesamos las mujeres y las disidencias ¿no? las identidades lesbianas, eh, travestis, trans, no binarias Que, que por supuesto ya desde hace un tiempo importante en Argentina y en, el, y en La Pampa en particular nos venimos manifestando. Lo interesante de nuestro territorio es que eh, poco a poco y a partir es cierto del primer ni una menos, en 2015, eh, bueno, se masificó eh, la expresión en las calles y como te decía, en nuestro propio territorio tenemos movimiento feminista en 25 de mayo, eh, en Macachín, en general Pico en la un pero bueno, en, en pueblos que antes eh, a los que antes tal vez no podíamos llegar, bueno, han prendido las semillas y ahí también se están manifestando y están llevando actividades permanentemente que tienen que ver con la discusión y defensa de los derechos humanos eh, de las mujeres y las disidencias. No. Eh, así que bueno, esto es una nueva expresión, eh, una oportunidad para, para tomar las calles, eh, pero también es un una actividad que, como te decía recién, es permanente, es continua y que, bueno, semana a semana, día a día, las distintas organizaciones con sus diferentes estrategias de militancia eh, siguen desarrollando, seguimos desarrollando, ¿no? Nuestra comunicación es una comunicación feminista también y desde ese lugar es que, eh, bueno, aprendemos también a a desandar el patriarcado. Este trabajo silencioso que decías recién, eh, que no se corta eh, y es durante todo el año, eh, va a tener visibilidad en los grandes medios hoy. Eh, esto, ¿cómo, qué, ¿Qué mirada tenés de esto? Bueno, yo creo que los grandes medios en realidad analizan normalmente si eh, es registrable o no cualquier contenido que reproducen, y más allá de eso, es cierto que eh, hay un, bueno, un clamor social, una evidencia concreta en las calles que no se puede ocultar, aunque uh -huh. cuando quieren ocultan, no, no tienen ningún inconveniente con eso. Más allá de, bueno, de, de, esa, eh, de ese uso abusivo que hacen en, en general ¿no? de, de la violencia machista, porque en definitiva tampoco es que hay un cuestionamiento al sistema patriarcal, al neoliberalismo, ni mucho menos que es lo que hacemos los feminismos, sino que se reproduce la violencia machista casi de una manera espectacular, eh, hasta hace un tiempo había algún tipo de corrección política, yo creo que se han abandonado, porque no hacen falta tampoco ese tipo de límites éticos en la comunicación hegemónica. Eh, pero bueno, para eso estamos los medios comunitarios y las comunicadoras populares eh, que llevamos adelante... Eh, una forma distinta de construir el derecho humano a la comunicación. Y que, bueno, hoy a las 5 de la tarde, y hasta las 10, desde las 17 y hasta las 19, eh, vamos a estar una vez más dando, dando cuenta de, ¿no? de nuestro trabajo a, a través de una transmisión especial federal y comunitaria que eh, va a arrancar allí en Villa Carlos Paz, desde Villanos Radios mm. y con las villanas allá... Carlos Pacenses y que vamos, de, de, transmisión de la que vamos a estar participando la mayoría de las comunicadoras eh, que integramos FARCO, ¿no? La Federación Argentina de Radios Comunitarias. Así que Kermé se plega a esa transmisión desde las 5 de la tarde. Esa es la, la digamos, es, es, es nuestra política también. En, ¿um en general eh, llevamos adelante transmisiones comunitarias que tienen que ver con, con la posibilidad de hacernos llegar entre todas, todos y todes. Eh, Información que no va a estar de ninguna manera en ningún otro, en ningún otro medio de comunicación. Claro. Eh, bien, Cintia, no sé si querés completar con algo, sino gracias. No, 17.30 horas Plaza San Martín en Santa Rosa. El movimiento feminista va a estar allí congregado. A partir de una convocatoria que sale del PIM-LAPAM, Paparo Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, eh, y que tiene que ver con una gran asamblea que se viene reuniendo ya hace tres años acá en Santa Rosa, una asamblea de la que participan la mayoría de las, eh, de las organizaciones feministas eh, partidarias y no partidarias, quiero decir independientes de los partidos y otras que, que son parte de los partidos, sindicales, eh, femisueltas, y que tiene dos líneas de acción concretas. Eh, una de ellas, por supuesto, es el aborto legal, seguro y gratuito, y otra es eh, la abolición del sistema prostituyente. Bien, Cintia, gracias gracias a ustedes. Bien, la palabra de Cintia Alcaraz eh, contándonos lo que va a ocurrir, eh, ya lo decía, 17.30 aquí en la Plaza San Martín, la concentración ni una menos, y también a, la, a partir de las 5 de la tarde, transmisión eh, de Radio Quermes, eh, en red, transmisión especial de Farco, con base en Villanos Radios, de Villa Carlos Paz, vivas y libres nos queremos, así que a sintonizar la radio hoy a las 5 de la tarde, y si no, 5 y media en la Plaza San Martín.